Amores que tuve contigo, los eché en una copa de vino a pa brindar por la suerte maldita que me trajo mi negro destino. Hoy te digo salud, muchas gracias por haberme tirado al olvido desde aquí. A misma cantina, te dedico mi adiós para siempre, sin rencores me voy de tu vida, aunque sigas clavada en mi mente, cada vez que levante mi copa, estarás junto a mí, frente a frente, En el claro cristal del coco se refleja tu imagen divina Pero el llanto me nubla los ojos y ni el vino mi pena mi siga Voy a ver tomándome la ojera yo te logro arrancar de mi vida Ya me eché y te tiramos al niño Y otros veinte y no puedo olvidarte Que se me hace que tú en cada beso A la mala lograste embrujarme Porque copa tras copa y tus labios De mis labios no logro arrancar Kijero!